Hay nombres que identifican la extensa nómina del sello i c i m Uno de ellos es el del compositor b r a s i l e r o Esberto Gismonti, multiinstrumentista que nace en Carmo, estado de Río de Janeiro, el 5 de diciembre de 1947, hijo de un siciliano y una libanesa. Comenzó su estudio formal de piano a la edad de seis años. Después de estudiar quince años, su admiración por Astor Piazzolla lo lleva a vivir a París, donde estudió con la compositora y directora de orquesta Nadia Boulanger, profesora también de Piazzolla, y con el compositor Jean Barraquet, alumno de Arnold s c h o e n b e r g y Anton Weber. Su música tiene influencias diversas, como las ideas de orquestación de Maurice Ravel. La música clásica brasileña de Héctor Villalobos, Batucadas, Choro, toda clase de ritmos y música popular. Tenemos el gusto de ofrecerles a Esberto Gismonti y su grupo con la obra del año de 1993, Música de Sobrevivencia. Continuando con la historia de Esberto Gismonti, para él poder tocar toda la música, empezó a estudiar guitarra clásica de 6 y 8 cuerdas, pasando luego a la de 10 cuerdas, que combina 6 cuerdas de guitarra con 4 de contrabajo. Durante dos años experimentó con diferentes afinaciones y timbres, utilizando flautas autóctonas de aborígenes brasileños, calimbas, show, voces, campanas, etc. Es muy buen ejecutante de guitarra y de piano. Su vasta obra, de más de 50 discos, es apasionante además de ecléctica, con influencias del jazz, el rock, la música incidental de películas, bossa nova, samba y clásica, principalmente romanticismo y moderna. Esberto Gismonti ha grabado con artistas de todo el mundo, como por ejemplo Jean Garbarek, Charlie h a i n Hermeto Pascual, Nana Vasconcelos, Nando Carneiro, Jax Morelbaum, Seca a s u n s a o Colin Walcott y también la Orquesta Sinfónica de Lituania. Una obra del año de 1993, música de sobrevivencia. Thank、you El compositor y multiinstrumentista brasileño Experto Gismonti ha asimilado toda la música popular brasileña y la ha transformado según su necesidad artística, haciendo revisiones de ritmo folclórico brasileños, como el Frevo en el disco No Caipira del 78, el Forro Bodó en el disco Zig Zag del 96, o el Maracatú en el disco s a n f o n a del año de 1980. Él es propietario de todos los derechos de sus composiciones y grabaciones y está trabajando para que su música sea de acceso libre utilizando Internet como herramienta. g i s m o n t i dice: Después de muchos años de negociaciones con Emi, cosa con la cual me he tenido que aprenderme todo el sistema legal discográfico, he comprado todos los derechos de mis composiciones. Ahora quiero dejar todo este trabajo disponible en Internet para que todo aquel que quiera pueda descargarlo y utilizarlo libremente. Es lo mínimo que puedo hacer. Estoy donde estoy por todos aquellos que han ido a mis conciertos, que han ido a verme. Todo este proceso tarda algunos años, ya que son cosas inéditas. Tengo una página web lista, pero todavía no la pongo en línea porque hoy por hoy sería ilegal. Palabras y música de nuestro invitado, el ex-experto Gismonti del Brasil y su grupo, con la obra música de Sobrevivencia, un trabajo editado en el año 1993. you